A actualidade en novas destacadas do Portal de Mancomún Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast Hoy contamos con la grata compañía de Ana Jiménez, os Pop Program Manager en tu group. Con ella hablaremos de las oficinas de software libre de la Linux Foundation y de otros temas relacionados con el código abierto y el software libre. Hola Ana, muchas gracias por volver a pasarte por los micros de Banco Común. Para que no lo sepa, Ana ya participó este año en uno de nuestros faladoiros. Ana, ¿qué fue lo que te atrajo de pequeña para acabar metiéndote en estos temas del código abierto, la ciencia de datos y otros en los que estás metida? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad eh, yo empecé hace relativamente poquito, hace cinco años. Eh, antes de eso no sabía, eh, no te tenía cero experiencia con temas de software libre y fue todo gracias a mi anterior empresa en la que estuve trabajando durante casi cuatro años que fue eh, vitergia que esta es una empresa de, eh, de analítica de desarrollo de software y bueno y allí eh, yo inicialmente eh, mi, mi background era fue fue marketing inicialmente no tenía cero experiencia con temas de programación con temas de data science, y para mí era algo nuevo y la verdad es que fueron eh, mis mentoras y mis mentores por aquel entonces y luego también mis mis ganas de, de aprender y de ir más allá de lo que pues en, en la carrera eh, te enseñan. Y, bueno, eh, inicialmente empecé más en temas de marketing, pero luego me fui moviendo más a temas de, de comunidad porque esta empresa eh, tenía un proyecto que había liberado como open source y era la, la herramienta que utilizaba para analizar métricas y demás. Entonces, ahí va muy, muy de la mano de tener saber el lenguaje del mundillo de open source y también pues tener ciertos conocimientos en ciencia de datos, y bueno, a través de ahí, pues, esa esas ganas de aprender, ¿no? Y de decir, bueno, pues, si esto existe, eh, voy a voy a coger conocimiento y voy a empezar a, a moverme, más que nada porque en mi, en mi trabajo eh, sí que era un plus para mí el, el, el tener eh, ese, ese mix de, eh, de skills y de habilidades. Eh, entonces, ahí, bueno, pues, eh, empecé gracias a a estas personas que me ayudaron un montón a, a descubrir open source. Empecé a adentrarme más en, en la jerga, en el lenguaje ¿no? de, de open source. Empecé también a hacer mis primeras contribuciones a open source, tanto de código como de no código. Y luego, eh, con el paso del tiempo, empecé a ver pues que bueno que tener una parte de conocimientos técnicos y tener experiencia en la ciencia de datos y la ingeniería de datos para mí pues era, era era sumar, era añadir, entonces pues me, me convertí bastante, no eh, más además porque en ese trabajo ya cada vez me iba metiendo más a un perfil más técnico, necesitaba, sentía que necesitaba eh, esos conocimientos y es cuando hice mi máster en, en ciencia de datos, hice un cambio de, eh, un giro completo, pero aún así sigo, creo que lo bueno de esto es no olvidar, no, no decir bueno, ya me metí en temas de Python y de, y de ciencia de datos y de machine learning y olvido todo lo demás, sino decir, bueno, eh, cada parte de tu historia, ¿no? Eh, luego la puedes mezclar y, y crear, pues, un híbrido. Y, y así fue como empecé todo y como continué hasta después eh, conseguir un trabajo en, en la Linux Foundation y estar en uno de, de, sus proyectos, de los proyectos que tiene alojados en, en este ecosistema. Recientemente, la Linux Foundation ha creado una delegación en Europa. ¿Qué nos puedes contar al respecto y cómo es trabajar en un organismo como la Linux Foundation? Pues, eh, justamente esto fue anunciado, creo, ya hace hace un mes. Bueno, hace poco poco menos de un mes dijeron que bueno iban a crear una base en Europa, eh, sobre todo para eh, ayudar y fomentar esta colaboración e innovación de, del software libre en Europa y estar como más cerca, más adaptados a estas necesidades concretas que eh, tienen eh, pues todas las regiones europeas y sobre todo permitir que los proyectos open source sean también alojados en territorio europeo, que eso pues eh, se vio desde la UNO Foundation que que era una necesidad y más ahora pues con todas estas nuevas iniciativas a través de la Comisión Europea como el Digital Compass, eh, no sé si habéis escuchado de ello, pues de, eh, que fomenta ¿no? la inserción del open source para ayudar a la interoperabilidad y bueno, de esa forma ayudar no solo a crear, a hostear estos proyectos dentro de Europa y ayudar a esta colaboración intracomunitaria, sino también cómo mejorar estas eh, colaboraciones y estas conexiones a nivel global. Entonces, es como, como las dos caras ¿no? de, de todo esto, de no solamente centrarnos en cómo crear este ecosistema open source dentro de Europa, sino también cómo Europa eh, puede eh, ayudarse o sea, puede eh, beneficiarse de estas colaboraciones externas a, a ellas y y tener este este juego. ¿Y cómo es trabajar en eh, la Linux Foundation? Sí, pues la verdad eh, llevo ya año, año y medio, no, más de año y medio o año y medio y un poco caótico al principio, eh, te voy a ser sincera, porque es, al final es una, una fundación con mucho, es una fundación paraguas, ¿no? Y tenemos, hay muchísimos proyectos De, con diferentes eh, de diferentes industrias y que tienen con diferentes objetivos diferentes necesidades y cuesta acostumbrarse ¿no? cuesta el saber si, si sobre todo vienes de en un ecosistema o una forma de trabajo que no son de fundaciones sino de empresas como venía yo yo venía de de Vitercia que era una empresa el el cambiar a la forma de trabajo de una fundación pues al principio pues tienes cuesta cuesta y sobre todo cuando es una financiación tan grande como, como lo es la Linux foundation y muchas veces uno de los mayores retos es incluso el cómo colaborar ya, ya no te digo fuera de otros proyectos open source sino dentro del ecosistema de la Linux foundation cómo colaborar entre los diferentes proyectos de la Linux foundation que de hecho es un, como un checklist que me pongo no de eh, a mí me encantaría pues seguir eh, ayudando a esta colaboración dentro de los mismos proyectos pues para, para darnos a entender, para eh, crear sinergias y, y para ayudarnos, porque hay muchísima información, hay un montón de ayudas, pero que muchas veces, pues como que cada proyecto trabaja por sí solo, dice, ah, sí, este es mi proyecto, estos son mis objetivos y aquí tengo que estar con la comunidad, pero no, no interactúas con otros proyectos dentro de la, de, de, de la Fundación, Entonces, el, el poder ayudarnos, el trabajar esta comunicación, incluso dentro de, de, de la fundación, pues es, es un reto que, que me gusta explorar y, y que intento pues cada vez que, que cueste menos. no de, Incluso yo, como en un proyecto concreto, que es, que es el Todo Group. Sí, ahora vamos a hablar un poquito del Todo Group. ¿A qué se dedica concretamente el Todo Group? Y también ya me puedes ir comentando para aclarar conceptos a la audiencia. ¿Qué es una OSPO? Sí, justo cuando me lo estabas preguntando estaba diciendo, bueno, creo que antes de explicar qué es el Tool Group hay que hay que explicar qué es una oficina eh, open source, oficina de software libre, oficinas de programas de software libre. A mí personalmente la traducción literal es la última, pero creo que queda más natural eh, llamarlo oficina, oficina de, de software libre para... Eh, una audiencia hispanohablante y básicamente es eh, un vehículo y lo podemos ver así en la cual eh, organizaciones y ya no solamente privadas sino también públicas utilizan como eh, forma de alinear y poner estrategia a todos los procesos de open source, a, a todos los esfuerzos que están haciendo en open source y esto por ejemplo implica Pues establecer políticas, procesos, eh, lidiar con eh, toda el open source compliance, toda la parte de seguridad, de licencias, del software bill of materials, eh, de cómo educar internamente a la organización, a todos los departamentos y equipos, a cómo contribuir con el ecosistema open source y los diferentes proyectos, cómo operar liberar proyectos open source, también como no solamente usar, sino también cómo saber eh, eh, contribuir a proyectos open source de los que tu empresa o tu organización dependen. Y es eso, es crear esta entidad, este centro estratégico donde todas eh, las actividades de open source eh, surgen. Y lo más importante es el cómo crear una matriz de expertas y expertos En diferentes áreas de la organización que ayuden a elevar este valor de open source dentro de la organización, porque muchas veces eh, se sabe que el open source eh, está aquí, eh, que ha llegado y que es esencial para... Ahora mismo, si tu organización está haciendo software o está implicada de alguna forma con temas de software, también tiene que mirar sobre cómo está utilizando Open Source eh, para sus productos o para sus procesos internos. Ya no sir solo sirve con usar, porque luego hay un montón de problemas, pues por ejemplo, de seguridad, de riesgos, que tienen que estar pendientes. Tienen que saber, si estás usando Open Source, también tienes que saber cómo dar, a la comunidad cómo contribuir y, y cómo evitar pues potenciales riesgos en un futuro. Desde al final estas OSPOs ayudan a que cualquier iniciativa open source que se esté haciendo internamente en la empresa no muera. O sea, es una forma también de estas iniciativas si no solamente el ese valor lo entiende, por ejemplo, un equipo, la gente de ingeniería, que normalmente es quienes más lo entienden, sino que también lo entiende pues la gente de marketing, la gente de legal, eh, la gente que toma las decisiones eh, es más probable que esta iniciativa perdure a largo plazo. Entonces, gracias a poner una estrategia y poner un orden en todas las actividades de open source permites que estas iniciativas perduren a lo largo del tiempo y no se mueran en bueno, vamos a probar a ver esto cómo funciona porque mis ingenieros están usando open source, pero Y me han dicho que esto, que, que, que más nos vale estar alerta, pero como no sé cómo empezar ni nada. Y bueno, a mí me han dicho que esto es importante, pero yo no me lo creo. Pues bueno, vamos a probar y a los seis meses lo cerramos. Pues eso es un, un bastante fallo, ¿no? Al final. Entonces, por lo que has comentado, entiendo que en el Todo grupo ayudáis a estas OSPOR. No sé si tenéis algún otro proyecto aparte de, de, de las OSPOR. Me he ido por las ramas, he estado aplicando lo que era una OSPO y no he explicado nada del Tudiblu. Con todo esto que te digo de las OSPOS, ¿no? que al final llevan ya más de 10 años existiendo, un grupo de organizaciones hace 12 años, eh, sobre todo empezando en la parte de California, empezaron a crear OSPOS ¿no? para, pues lo que te digo, tener una estrategia, utilizarlo como vehículo ...para fomentar la adopción de open source dentro de la empresa eh, empezaron a ver necesidades de pues no hay una, un template no hay un, una guía no para crear una ospo estaría genial crear una comunidad eh, y un proyecto común con otra gente que tiene otras ospos o que tienen las mismas problemas eh, y necesidades que yo Y crear eh, buenas prácticas, guías, herramientas que nos puedan ayudar tanto a nosotras ya a nosotros como para la siguiente generación en, en la adopción de, de estas oficinas de, de software libre. Y así es como surgió el, el Todo Group. Y la verdad ha evolucionado bastante porque, bueno, empezó siendo algo muy centrado en Estados Unidos y, ya te digo, en eh, empresas grandes, un Microsoft, un Google, un Twitter, un eh, AWS. Pero luego cada vez esta adopción de las OSPOs que podemos ver, uh, tenemos estudios que hemos empezado, empezamos en 2018 y cada año pues nos permite ver cómo va la evolución de las OSPOs. Eh, podemos ver cómo esto ha ido creciendo y se ha vuelto algo mundial. Estamos viendo pues en Europa, OSPOS pues, en, en, eh, en Asia, en la zona pacífica también eh, y estamos viendo un incremento ya no solo en empresas privadas sino también en instituciones públicas, universidades eh, y un largo etcétera. Entonces, bueno, pues hemos evolucionado a seguir creando todos estos recursos, herramientas y guías eh, no solamente adaptadas para una audiencia pues más de empresas grandes y americanas, sino también adaptados para pequeñas y medianas empresas y, y, y otro tipo de organizaciones. Buscáis hacer llegar a estas entidades las mejores prácticas, herramientas y otras formas de ejecutar proyectos y programas de código abierto de forma exitosa y eficaz. Cuéntanos algún ejemplo en concreto y dónde encontrar más información al respecto de todo esto. El primer lugar donde alguien podría informarse es en la página web que tenemos del todo group to-do-group.org, eh, barra eh, guías. Y ahí, pues, vais a ver eh, un, sí, un, un archivo eh, general de todas las cosas que tenemos. Tenemos, por ejemplo, estudios como el que te decía antes que hemos llevamos haciendo desde 2018 y, Pues para ver cómo está siendo la adopción de las OSPOs a nivel mundial. Eh, luego también tenemos eh, eh, informes sobre pues, eh, que explica un poco qué es una OSPO, las características de la OSPO, cómo las diferentes responsabilidades que puede llegar a tener una OSPO, cómo son estructuradas o cómo se estructuran en una organización en función de si esta organización es pequeña, mediana, grande o en función también de los objetivos de la organización que tenga. También tenemos es bas eh, son bastante conocidas las guías, las, uh, las Judo Guides, que son unas eh, como pequeñas guías de información que te explican pues cómo crear una oficina open source, herramientas que pueden ser útiles para estas oficinas de software libre, cómo medir este programa... Eh, y un largo etcétera y luego también por ejemplo tenemos casos de uso que creo que es lo que más ayuda a, a las personas porque como decía no hay un camino, un único camino para crear una oficina open source o de software libre sino que dependiendo de los objetivos que tenga la empresa en mente pues esta, esta oficina de software libre o si no lo quieres decir así lo puedes llamar de otra forma eh, pues va a cambiar entonces el tener estos casos de uso de diferentes organizaciones explicando por qué crearon la, esta oficina para qué significa eh, cuáles son sus retos y, y cómo y cómo y qué forma la están dando suele ayudar también a, a, a esas personas entonces sí. como digo el mejor lugar es ir a las guías y recursos en la página web y echar un vistazo a todo lo que tenemos. Ana, con todo tu bagaje, ¿cómo ves el panorama actual de las OSPOS en Europa y más concretamente en España? Pues esto voy a hacer un poco referencia al último estudio que se sacó hace hace un mes eh, sobre el, el estado de las OSPOS en 2022, eh, donde estuvimos analizando eh, pues cómo era justo esta adopción en diferentes regiones Y un dato interesante que vimos en, en Europa fue que, pues, bueno, eh, las, en general el open source, las organizaciones no invertían tanto como en otras regiones en, en educación, en educación, en formación de, de open source. Entonces, eso a mí me, me llamó bastante la atención porque estamos viendo un incremento de oficinas open source en Europa Puede ser también eh, gracias a, a los esfuerzos ya te digo de la comisión europea en, y las buenas prácticas que están diciendo a, a muchas eh, en, a muchas organizaciones de implementar una ospo para para tener pues esta estrategia y empezar a crear procesos y políticas alrededor de open source no no hagáis este open source accidental no de hoy Uh, hay una, una vulnerabilidad, vamos a ver cómo lo, lo arreglamos y luego nos olvidamos del tema, sino realmente poner esfuerzos, invertir, tener esta visión estratégica. Estamos viendo esta adopción, pero sin, por otro lado, pues vemos que no se está invirtiendo en, en formación. Entonces eso simplemente lo quería recalcar porque fue un, un dato curioso que me fijé cuando estábamos analizando los resultados y dije, jolín, pues a lo mejor, ¿qué se puede hacer ¿no? de, de cara a Europa para ayudar a esta formación? Porque si tú, aunque creas el vehículo, si no tienes esta cultura interna en la empresa o en la organización o en la entidad pública, da igual lo bonito que sea el coche ¿no? eh, y, lo, y lo novedoso que sea y, y, y lo que te pueda ayudar. Si no hay nadie que lo conduzca, pues no no va nada <risa> se necesita esta educación o se necesita invertir en ello eh, y ya de, de cara a españa pues creo que vamos un pelín más atrasado respecto a, a otras regiones en europa como por ejemplo lo es alemania o francia y esto ya sí que no me baso en los resultados sino me baso en, en las eh, lo que he estado hablando con cuando hablaba con, con empresas y con organizaciones no pues se ve que no hay tantas ospos y de hecho las pocas que hay no dicen que se llaman ospos ni lo quieren mostrar de forma pública aún porque están muy son muy maduras aún para decir sí sí tenemos una ospo y bueno y lo veo ahí que es un paso que, que se debería de, de dar y me parece curioso porque es verdad que tiempo atrás sí que ha existido iniciativas similares que no se llamaban ospo pero por ejemplo en las universidades sí que ha habido y hay, Eh, oficinas de, de software libre o similares para ayudar esta adopción de open source dentro de universidades, lo único que a lo mejor la forma de, de abordar este tema ha sido diferente, ha sido más de pues eh, los profesores, los estudiantes y demás veían esta necesidad y lo implementaban, pero la gente que tomaba las decisiones grandes, eh, la gente que está arriba, pues no veía esa necesidad y muchas veces o terminaban desapareciendo porque no había un entendimiento claro general por parte de la empresa o bueno, estaban ahí pero solamente para cierto grupo de personas, o sea, es como que no termina de no, no termina de ser adoptado al 100% y tal vez pues el el, el, el a ver esto de cómo podemos implementar open source dentro de empresas a través de buenas prácticas de OSPOS puede ser la clave. Es decir, es que hay que crear una, una matriz de expertas y expertos para que esto para que esto salga a flote. Porque si mi equipo de ingeniería o, por ejemplo, en, en una universidad, eh, los estudiantes sí saben que les encanta open source, quieren contribuir y demás, pero luego no sé, hay, hay otros equipos que no ven este valor y no ayudan uh, y no hay comunicación, pues al final se queda en eso, en pues qué bien, qué interesante, una iniciativa más que en seis meses va a terminar. ¿Cuáles son las diferencias con las que te encuentras a la hora de trabajar con los diferentes tipos de OSPOS que hay? Hablamos de ámbito empresarial, administración, proyectos comunitarios, ¿qué diferencia encuentras entre ellas? sobre todo las necesidades diría yo ¿no? de eh, pues por ejemplo cuando hablas con empresas de lo primero que preguntan es eh, temas de compliance de cómo hacer el software más seguro eh, cómo tener como herramientas para pues, analizar todas las licencias eh, todos los eh, documentos que tienes que tener eh, para tener eh, este software el eh, para saber cómo tus equipos pueden contribuir a open source, todas las guías pero siempre desde una parte más de seguridad y, y licencias y software build of materials en cambio cuando he preguntado a universidades eh, no es tan importante ese tema para, para estas eh, para estas entidades es más importante pues el cómo el, por ejemplo temas como el open data y de cómo ayudar a los a, a la transmisión de datos en abiertos datos transparentes y cómo conectar investigadoras e investigadores con estudiantes con profesores y con empresas entonces es, es trata más el tema de colaboración desde el, desde el inicio que por ejemplo una oficina open source que empieza desde una empresa Eh, donde la parte de legal va a ser bastante importante porque, de hecho, una de las principales eh, bloqueantes al principio de todo es eh, mi equipo o a mí me han contratado de esta para, para llevar la OSPO, pero no me consigo comunicar con la gente de legal porque la gente de legal nunca han estado en entornos open source. Entonces, tienes que educar primero a la parte de legal a entender open source para que te dejen hacer cosas para poder crear comunidad. Y luego en la, en la parte de gobiernos, por ejemplo, pues eh, sí que es verdad que la parte de legal es importante, pero luego también están muy enfocados en eh, cómo el open source puede ayudar a la interopera interoperabilidad y cómo crear eh, políticas, eh, un est estándares y políticas alrededor de open source. Y ahí pues están como mucho más preocupadas y enfocadas que a lo mejor en, en otros en otras entidades. Pero como ya digo, Esto es eh, pues basado en lo que en mi experiencia y que también a lo mejor preguntas a, a otra empresa y te dice, te dice otra cosa diferente porque también depende mucho de eh, pues cómo de grande sea esa empresa, cómo, cuánta cultura open source ya tenga metida adentro. No es lo mismo hablar con una empresa que pues ya lleva haciendo open source desde hace años y simplemente quiere mejorar su política de procesos que una empresa que está en un sector muy tradicional y, y quiere utilizar el open source como forma de modernización y de y de digitalización. Entonces, como ya digo, eh, es que no hay, no hay un camino para crear una OSPO y depende mucho ya no solamente de, eh, de si es empresa privada o pública, sino también de su jerarquía, de su estructura y de su cultura interna. Ana, ¿te gusta colaborar ayudar a las comunidades de código abierto? Es que sí me gusta. <risa> sí, sí, sí, claro que sí. Leyendo eh alguna cosilla tuya por ahí, pues pues salientabas esto que te gusta te gusta colaborar con las comunidades de código abierto. No sé si tienes más relación con alguna en concreto, ¿qué puedes decir? Me gusta mucho, sobre todo porque yo el open source lo descubrí a través de colaborar con comunidades, por ejemplo, pues el, el proyecto Open Source Keos, donde está Grimorlab, que era de hecho el proyecto donde de eh proyecto Open Source eh, que las desarrolladores y los desarrolladores de Bitencia pues habían liberado era Mi, fue mi primer proyecto donde empecé a contribuir que está más enfocado pues en analizar eh, métrica la salud de la salud de los proyectos a través de métricas y, y demás y bueno y también hay otra cosa que me gusta mucho y es intentar enseñar todo lo que enseñaron a mí en un pasado a aquellas personas que aún no conocen este mundo porque creo que también es eh, había hace nada vi un estudio donde mostraban que Eh, la gente que estaba involucrada en Open Source éramos como unicornios, ¿no? Que faltaba talento. Y a mí me dio mucha rabia ver eso. Dije, Jolín, si, ¿por qué? O sea, si el Open Source es tanto de compartir, de dar transparencia, de que todo sea accesible a todo el mundo, que es uno de los principios de Open Source, ¿por qué somos, ¿por qué somos un unicornio? O sea, debería, esto, o sea, tiene que ser accesible y para ello pues, se necesita hablar diferentes idiomas. Más allá, pues, por ejemplo, de hacia un programador o una programadora, sino también eh, hablar idiomas eh, a gente de legal, de marketing, de, de otros de, que tengan otras habilidades para que también se metan en, en el ecosistema open source. Entonces, una de las cosas que, que me gusta, sobre todo es eh, cómo, puedo, cómo puedo dar lo que me dieron en su día. O sea, cómo puedo ser esa mentora Eh, hacia hacia las comunidades open source y ayudar a que la gente eh, contribuya y empiece a contribuir a, a proyectos open source, tanto de forma técnica como de forma no técnica. Voy a activar ahora mi modo de envidia sana, vale. Ha sido evidente en varias conferencias internacionales como la GitHub Universe, la FOSS Backstage en Berlín, el OPEC Compilance Summit Japan y últimamente tampoco paras quieta. ¿Te falta algún país que te gustaría visitar especialmente o algún proyecto que te atraiga y que, con la que la gente que aún no hayas hablado? Pues de, de países siempre te voy a decir que cualquier zona de Asia no suelo ir más a, a dar charlas en eh, Europa y en, y en Estados Unidos, no tanto en Asia y es además es de las zonas que más me gustan. Por ejemplo, no he estado nunca en China eh, y me encantaría, lo que pasa que ahora pues un poco difícil y he estado varias veces en Japón, de hecho ahora pues volveré un poquillo más, eh, pero aunque haya estado diría que nunca o sea, nunca me canso siempre siempre si, si, si hay otra, otra conferencia eh, allí pues allí que intento ir hago todo lo posible por, por poder ir y, y ayudar eh, a hablar sobre pues las buenas prácticas de ospo o de cómo implementar una ospo en una organización. Vale bueno ahora ya puedo apagar el modo de Nvidia sana Me comentabas antes de grabar que estáis organizando algunas iniciativas nuevas desde el proyecto en Europa uh -huh. sí es verdad pues mira eh, justo en el todo group tenemos un, un grupo que es eh, pues todas aquellas organizaciones eh, europeas que, pues que nos juntamos de hecho de forma cada mes para hablar pues eh, cuáles son las dificultades de las sospos en Europa cómo podemos crear buenas prácticas y guías enfocadas a estos retos que se nos plantea desde un marco europeo. Con todas estas quedadas que hicimos, pues surgió una nueva iniciativa que se llama Hospology life y con ello intentamos hacer eh, mesas redondas y, eh, sí, son mesas redondas que estamos empezando a, Eh, organizar en diferentes regiones europeas eh, generalmente pues hay un organizador que suele ser una OSPO de alguna zona de Europa, por ejemplo la primera que tenemos pues quienes organiza son Ericsson, va a ser en, en Estocolmo y es un esfuerzo colaborativo entre otras comunidades open source no solamente está To Group, también por ejemplo está OpenChain enfocado en open source compliance y También tenemos a expedi también para temas de eh, software blog eh, también por ejemplo tenemos a eh, software security foundation y un largo etcétera de organizaciones open source que nos hemos juntado eh, intent vamos a intentar pues eh, estar dos días mm, centrados en eh, ayudar pues a quien a quien quiera a todas esas empresas o organizaciones que que se unan a, a este evento a eh, pues desenredar un poco estos problemas eh, de cómo montar una oficina open source en eh, una organización europea. Y luego también puede ser cómo podemos sacar de ahí algo que puede ser pues una nueva guía o un nuevo repo donde trabajar en eh, problemas concretos para para ayudar a más organizaciones a avanzar en su eh, camino de oficinas open source y cómo implementar una OSP. Eh, Ana, algunos de tus hobbies son el yoga y la ilustración. ¿Qué herramientas usas para ilustrar? Ahora, todo lo que uso es open source, por cierto, pero inicialmente empecé pues con lo, tipo que, lo típico ecosistema Adobe que te cuentan en las universidades. Al menos a mí es como empecé. ¿no? de pues Empecé con Photoshop, Y estaba un poco enfadada con Photoshop porque decía, jo, ¿por qué tengo que comprar una licencia? ¿Por qué me obligan? Esto es lo único que existe. Y después empecé a descubrir que no, que había más herramientas y que eran de software libre. Y es cuando me adentré, por ejemplo, con Krita para todo el tema de ilustración eh, y con Inkscape para todo el tema de diseño. Y de, y de imágenes eh, vectoriales. Esos, esas son las que principalmente controlo y domino y luego también, aparte, estoy intentando aprender Blender para modelado 3D, aunque en esa pues aún estoy andando con pañales y luego también, aparte, tengo una cuenta en TikTok eh, enfocada a cómo pues ayudar a más personas a conocer herramientas de diseño y de ilustración open source y cómo utilizarlas, ¿no? Es como uno de mis hobbies que tengo es intentar enseñar por por esta pata por la parte de, de diseño con herramientas open source que creo que también es bastante necesaria. ¿Cómo te encontramos en TikTok? Pues es ana js ana 95. Luego puedo pasarte el link si quieres. Vale. Es que me interesa porque yo voy a empezar con Krita en una semana o dos, así que Uh, vale, sí, sí, sobre todo lo que tengo en, en TikTok, lo que más tengo es escrita, tengo dos cosas de, de Inkscape, es verdad que lo tengo un poco muerto ahora, pero tiene bastante contenido, entonces luego luego si quieres te paso te paso el link y, y le puedes echar un vistazo. Ana, ha sido un placer volver a contar contigo. Esperamos poder repetir la experiencia en un futuro y que nos sigas contando más cosas sobre este mundo del código abierto. Muchas gracias y también muchas gracias por la oportunidad, por invitarme de nuevo y nada, espero, espero eh, verte pronto. Esto fue todo. Te des más información, las notas que acompañan a este podcast o uno portal de mancomun.gal.